La、celebración va a ser el próximo lunes, en virtud de lo que marcan nuestras convenciones de trabajo. Que cuando coincide el 5 de febrero con un sábado, domingo o feriado nacional, se festeja el primer día del siguiente. Bueno, de todos modos, es un momento propicio, seguramente, como para analizar cómo está este sector, Julio. Primero, preguntarle cuántos afiliados tiene Nola Barrio TEDIC y cómo está el sector. Eh, Alicia, en Olavarría somos 250 aproximadamente y en general el sector está bastante bien.、Eh, quiero decir que indudablemente este es una actividad en lo que hace a, a la,、eh, fundamentalmente a las entidades deportivas que tiene, tiene sus bemoles en, en el sentido de que、eh, Indudablemente el, el recurso que tienen es、eh, la cuota de los socios y entonces no es tan sencillo este, el manejo en cuanto al a parte económica, porque este, indudablemente a donde se aumenta la cuota de socios se, resiente, se resienten los ingresos, porque es una de las primeras cosas de, en que la gente, cuando empieza a ajustarse, prescinde, ¿no es cierto? Lamentablemente, ¿no? Pero en general está bastante bien en Olavarría. ¿Mm? Todas las entidades deportivas、eh, de Olavarría, eh, digamos, eh, tienen afiliados en Utedic, seguramente, ¿no? Digo, y, y preguntarle si son todas las entidades deportivas de todos los niveles o en este caso incluye a trabajadores de,、eh, de clubes grandes, por ejemplo.、Eh, sí, sí, sí, sí, incluye a todos los trabajadores、eh, en relación de dependencia de entidades deportivas. Este, ahora bien, nosotros,、eh, UTEDIC, es trabajadores de entidades civiles, deportivas y civiles y、eh, mutuales. ¿Qué quiere decir con esto? Que la mayoría de nuestros afiliados en realidad no pertenecen a, a las entidades deportivas, si bien nuestra identificación a nivel popular es más con, con las actividades deportivas, nosotros tenemos cualquier tipo de asociación civil, Eh, sin fines de lucro,、eh, es de UTEDIC. Por ejemplo, por mencionar a Cano Lavarría, los empleados de Corpi, de Bombero s Voluntario, s del Círculo Médico, de las sociedades de fomento y de las asociaciones mutuales, este, son, son todas nuestras. ¿Mm? O sea, que es bien amplio el espectro, por sí, cierto. Sí, sí, sí. sí, sí. Y, ¿Y?、Eh, por ejemplo, a nivel nacional no será Cano Lavarría todavía, pero. Todos los este, empleados de, de los country, de los clubes, de los、eh, emprendimientos de barrios privados, también pertenecen a UTEDI. Somos 100.000 en todo el país y en lo que depende de la s e c c i o n a l de Olavarría, como le decían en, en Olavarría,、eh, específicamente somos 250 aproximadamente, pero en el ámbito de toda la seccional andamos en alrededor de 700. ¿Qué incluye toda la seccional, Julio? Nosotros tenemos una zona bastante amplia, desde、eh, Trenkelauken por el extremo oeste hasta Saladillo, eh, ya eh, digamos casi sería cerca del, de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? relativamente cerca. ¿Y todo tiene cabecera que no la barría? Sí. sí. Bien, o sea que、eh, la verdad es que en el caso de usted, que es el secretario general, esto le demanda un gran esfuerzo de, de viaje y de presencia en esos distritos, ¿no? Exactamente, exactamente. Tenemos nuestro s representante, s pero indudablemente que es así, sí. Bien, y、eh, digo, este, en ese sentido, cuando hoy todos los gremios están hablando de paritarias, por ejemplo,、eh, en, el, en el caso de Utedic,、eh, ¿cuál es la parte patronal con la que debe negociar? Sí.、Eh... Nosotros、eh, la representación es、eh, FEDEDAC, la representación patronal, Federación de Entidades Deportivas y Asociaciones Civiles. Y quiero aprovechar la oportunidad para transmitir una buena noticia a todos los compañeros: se ha firmado un acuerdo que ya está entrado al Ministerio de Trabajo para, de la Nación para su homologación por un aumento de un 30% al cabo del año. Qué buena, qué buena noticia para una jornada como la de hoy, ¿no? Sí, realmente, sí. sí ¿Cómo sería,、eh, digamos, a cobrar、eh, a lo largo del año? De a lo、manera? largo del año, un 10% con los haberes de, ya de febrero, un 6% en mayo,、eh, ahí se hace un, un alto, digamos,、eh, y sobre lo que da el sueldo a, a esa altura, digamos, eh, después eh, sería. 6% sobre septiembre,、eh, en septiembre y 6% en noviembre. Da aproximadamente acumulado un 30% al cabo, al cabo del año.、Eh, es un acuerdo este, que lo incorpora,、eh, estamos hablando de incorporar a los básicos, nada de sumas no remunerativas. Y ya le digo, se firmó el acuerdo y ya está entrado en el Ministerio de Trabajo de la Nación, falta la homologación de, de este organismo, ¿no? Eh, o sea que、eh, si es a cobrar retroactivo, digamos, al primero de febrero, ya para marzo empezaría a regir. Sí, sí, sí, con los haberes de, de febrero, si es que sale la homologación, y si no, es retroactivo a febrero, como usted dice. ¿Mm? Bien, ¿qué podría impedir la homologación? No, supongo que nada. No, no, no. No, no, no hay. Bien, esa es una buena noticia. Y en materia de, digamos,、eh, servicios o, o, o que el gremio, digamos, le brinda a sus afiliados, ¿qué es lo, lo que tiene para destacar UTEDIC?、Eh, en este,、eh, digamos, lo, lo que es、eh, habitual en, en todos los gremios, afortunadamente, turismo, cursos de capacitación,、eh, en este, pero en este momento me interesa este, adelantar, como ya viene sucediendo. Hace unos cuantos años,、eh, los próximos días, que ya los vamos a comunicar incluso a nivel periodístico, comenzamos con la campaña de entrega de mochilas y útiles escolares. ¿Mm? Eso sería lo inmediato, prácticamente. Claro, sí, sí.、Eh, es para... Falta muy poco para el comienzo de sí, clases, así que ya deben empezar. Sí, ¿Eso sí. va a ser para chicos, para hijos de afiliados de primaria、eh, y preescolar? Preescolar y primaria. Bien, perfecto. Bueno, Julio,、eh, nos da mucho gusto、eh, que tenga estas buenas noticias para todos los afiliados.、Sí. Eh, no sé si va a haber algún tipo de, de festejo especial. No, no, no, no. Este, simplemente este, desear a los compañeros que pasen el, el día de Azueto, el lunes 7, junto a su familia, con alegría, felicidad y reflexionando acerca de la participación、eh, del gremio. En, en el gremio, que es lo que nos va a dar la fuerza necesaria para, para conseguir metas cada día más importantes. Y Alicia, si usted me permite diez segundos más, ¿Cómo、no? quiero, quiero、eh, decir algo más con respecto al acuerdo que se firmó con la Federación de Entidades Patronales: que hemos podido recuperar, después de una larga lucha de cuatro años, el,、eh, la licencia、eh, para cuidar familiar enfermo. Familiar de primer grado para los trabajadores, que es muy importante、eh, en nuestra actividad por la gran cantidad de, de mujeres que trabajan y que muchas veces, por el tema de los hijos, este,、eh, se ven obligadas ante un pequeño contratiempo de salud a, a cuidarlos. ¿eh? Mm. Eso es muy importante. Por suerte se ha podido lograr. en e s t Aparte de la recomposición salarial que les decía,、eh, se ha recuperado este artículo de nuestro convenio que lo habíamos perdido. Bien, Julio, así que muy, muy buenas noticias para sí, sus afiliados. Gracias a Dios, sí. sí, sí. Bueno, muchísimas gracias、a、y、contarme. que tengan un feliz día.、Eh, igualmente, Alicia, para todos los compañeros、eh, y desearles lo mejor para todos y muy amable, Alicia. Es que tenga、igualmente. buenas tardes. Igualmente, gracias.